La Radio Argentina cumple 98 años en uno de los momentos más difíciles de su historia. Más difíciles de su historia: despidos y precarización laboral, discriminación en el reparto de pauta publicitaria, clausuras arbitrarias de emisoras, incumplimiento del fomento a medios comunitarios. Ajuste a radios escolares, universitarias y rurales. Por eso, este lunes 27 de agosto, en el Día de la Radiodifusión Argentina, transmisión especial de los medios comunitarios. A partir de las 9, desde Córdoba, en la explanada de Radio Nacional. Y desde las 11 y hasta las 13, Transmisión conjunta desde Buenos Aires, frente al ente nacional de comunicaciones ENACOM, en Perú al Cien. Salvemos la radio. Salvemos la radio.